Buenas tardes Axel, Juan Pablo Bertolini te saluda, ¿cómo estás? Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias gracias por invitarme. Bueno, bueno, no era para menos, Axel, porque nos enteramos, está circulando por las redes sociales, que la Fundación Ubuntu se arremangó y se puso a laburar en esta situación tan particular que nos propone la realidad hoy, Axel. La verdad es que no nos habíamos imaginado nunca una situación como la que, la que vive todo el mundo y la que atraviesa específicamente nuestro país y nuestra provincia. Pero contanos ya mismo de, esta, de este laburo que están haciendo desde Ubuntu para juntar materiales, para juntar costureres y para hacerle llegar este material a quien corresponde. Sí, te cuento, Mira, nosotros estamos trabajando en Santa Rosa ahora, eh, tenemos un equipo de aproximadamente 20 personas que están trabajando, nos hemos dividido en dos equipos, tenemos dos proyectos activos. Por un lado estamos confeccionando, eh, y esto para que todo el mundo se quede tranquilo, estamos siguiendo el lineamiento de las recomendaciones de infectólogos, que son los que utilizan, los mismos infectólogos que nos asesoran a nosotros, son los que asesoran también a la SATI, la SATI es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Tratamos estamos lo más asesorados posible para que toda la, la gente se quede tranquila que los barbijos, que al menos estamos haciendo nosotros, son barbijos que si bien no son de fábrica, son lo más seguro posible. ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, por un lado... Estamos, estamos fabricando barbijos para ser donados al hospital, a la fuerza de policía, a adultos mayores y a personas con, eh, de alto riesgo, ¿no? con enfermedades prevalentes. En este momento tenemos aproximadamente 20-22 personas trabajando en ese equipo. Ahora, eh, hay, otro, hay, otro, hay otro problema. Eh, la Pampa estaba pasando y Santa Rosa, principalmente estaba pasando el, el conglomerado Santa Rosa todavía está pasando por una situación eh, de emergencia alimentaria, que eso fue anterior a, a esta crisis ¿no, sanitaria? Sí, sí, ya se venía eh, dando lo, Sí. Exacto, de, de hecho, no es, no es ninguna novedad, el gobierno estaba trabajando en crear un plan para abordar la crisis alimentaria antes de que suceda esto o sea, no, no estoy hablando de nada de otro mundo Ahora Las personas, nosotros hablamos con, con, hicimos llegar nuestros mensajes al intendente, al señor eh, Santiago Ferromoreno, que está a cargo del plan, del plan de contingencia de la municipalidad, eh, para, para trabajar en conjunto. Eh, ahora, hay una situación que es, que es muy... Obvia que es, la, había un plan de emergencia alimentaria. Hay una lista de personas que están sumadas a, a, a, este, a este plan de emergencia. Ahora, a partir de la cuarentena, hay personas, muchísimas, pero muchísimas, Juan Pablo, que viven el día a día, que trabajan de changa, que cobran el día. Si no trabajan, no, comen, no cobran. Si no cobran, no comen. Y muchos de ellos son solo, solos o solas jefas de familia. Claro. Entonces tenemos un montón de personas que estaban en lista de emergencia. A su vez ahora aumenta esa cantidad desproporcionalmente y no están en la lista de emergencia. Es una cantidad de personas, de familias que no te imaginás, Pablo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué, qué hacemos? No podemos acompañar solo a un comedor o un merendero. Nos asociamos con la Asociación Colibrí de Santa Rosa y estamos intentando crear el Banco de Alimentos, Juan Pablo. Vamos a ver si podemos lograr con apoyo eh, crear el Banco de Alimentos en La Pampa, al menos en Santa Rosa, cuál va a ser el fin, tener un lugar central de recopilación, de almacenamiento y de distribución de esos alimentos a los distintos sectores sociales que están trabajando también con esta problemática, los distintos comedores, los distintos merenderos, que en definitiva ellos son los que conocen en primera persona, porque son los que caminan los barrios, realmente dónde se está necesitando y a cuántas personas eh, están asistiendo. Juan Pablo, estos días yo he estado recorriendo los comedores, he estado llevando mercadería y cada comedor no baja de 30 familias. Imagínate las personas que atienden. Es sí, sí, impresionante sí, la necesidad que hay. Estamos estamos viendo desde el principio eh, Axel de la cuarentena que esto dejó a muchas y a muchos sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que sí, sí, que sí, sí, que sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, imposibilitados de changuear, de ir a lavar la ropa o a planchar a la casa de alguna familia, son muchas, como es vos dijiste, labrera. muchas mujeres también. Así que están tratando sí. de hacer el banco de alimentos y poder concentrar en un solo lugar las donaciones y todo tipo de elementos que consigan para distribuir entre las personas que más necesitan. Reiterano, Axel, ah, sí, ¿con, ¿con quiénes estás tratando de trabajar y de conseguir esto? Dijiste ya, eh, nombraste la Fundación Colibri. Sí, estamos, nosotros somos la Fundación Ubuntu con la Fundación Colibri de acá de Santa Rosa. Ahí está. Eh, y bueno, y también con el tema de los barbijos, Juan Pablo, que es un tema de que no conseguimos una sola donación Más allá de particulares que sí, ya nos han donado particulares, eso lo tengo que, que, que decir, porque es así pero por ahí necesitamos cantidad y no hemos conseguido que ningún negocio nos done un metro. Lo estamos comprando, pero estamos hablando de mucho dinero, de, de asociaciones que somos pequeñas y no estamos solventados por ningún Estado. Nosotros no, nos mantenemos con las donaciones de particulares. Entonces por ahí apelamos también a la solidaridad de los negocios andarroseños que puedan donarnos un rollo eh, de fricelina de 80, por ejemplo, que no lo están haciendo, hasta ahora estamos comprando todo, no vamos a bajar los brazos y no vamos a parar de producir. Pero la verdad es que necesitamos el apoyo de todos. Es muy entendible, Axel, lo que decís, y sobre todo si ya consiguieron el acompañamiento y el laburo, el compromiso de más de 20 personas para poderse a confeccionar los barbijos, y vos acabás de hacer una, un pedido, un pedido solidario, que vamos a reiterar, se trata de friselina, preferentemente de 80 gramos. Ustedes garantizan sí. desde Ubuntu, Axel, la confección es de, se hace de la manera sí, sí. correcta, y siguiendo los procedimientos que están recomendados por el personal sanitario que sabe de la materia. Eh, ahora la verdad Exacto. es que esta situación, Axel, es totalmente impensada. Le reiteramos cada vez que podemos a nuestra audiencia que hay que solidarizarse y que cualquier gesto puede llegar a ayudar un montón a la persona a la que esa sí. ayuda le llegue. Ahora sí. estás recibiendo donaciones de algunos particulares y ¿quiénes son los negocios? que pueden estar este, teniendo friselina de 80 gramos en su depósito y a los que habría que sensibilizar, Axel. No, no digo hacer nombres, pero eh, no, mencionemos los por rubros, por ejemplo. Bueno, hay alguna ferretería bastante grande en la avenida Espineto eh, negocios, negocios eh, de tela, los negocios de tela manejan muy bien lo que es friselina, Sé que, sé que estamos eh, complicados porque se está, se está comprando, de hecho nosotros estamos comprando y, y tenemos cola a veces. Pero bueno, hay ferreterías grandes que también están manejando lo que es el rubro de goma y también manejan friselina eh, Principalmente ellos están manejando bastante lo de 80, que es lo que nos sirve. ¿Por qué decimos de 80? Podemos usar de menos gramaje. Pero utilizamos más tela cuando es de menos gramaje porque no podemos bajar de, men de, de tres capas. Claro, hay que poner una, cierta, 80, de, hay que poner una claro. cierta densidad, digamos, Axel, de friselina. No, no, para garantizar la seguridad, y acá estamos hablando de, de salud, eh, sí o sí tenemos que garantizar la seguridad tanto de, de las personas civiles como del personal de salud. Y tenemos que sí o sí, no podemos hacerlo con menos de eso, no se puede hacer directamente. Y nosotros no lo hacemos. Muy bien. Si no lo hacemos con, con la seguridad que se deben hacer, no lo puedo hacer. No, lo no puedo hacer, somos, somos los responsables de Claro, de sería, sería una irresponsabilidad justamente. Así Totalmente. que estamos y pongo haciendo... No en riesgo la vida de las personas, no, no, no. No, no, no es lo que corresponde. Estamos entonces tra haciendo un llamado nuevamente a quien tenga un corazoncito y tenga por ahí en el depósito de su comercio, comercios que se dedican a vender telas, mercerías este, justamente algún otro negocio, alguna ferretería semi-industrial que tiene friselina de 80 gramos en su depósito para que se sensibilicen y se pongan en contacto con la fundación Ubuntu para acercarle ese material y que las y los comprometidos que se arremangaron y se ponen a coser este, puedan seguir fabricando los barbijos que van a necesitar todavía sí. o, eh, algunos bomberos, algunas policías y algunos policías, casual. y personal sí, sanitario, sí, sí, sí. además de adultos mayores, habías dicho, también eran eh, sí, parte sí, del de objetivo, ¿no? Sí, recordemos si me das un minuto, Juan, Juan Pablo sí. recordemos que pronto la, las recomendaciones ya están cambiando y que pronto va a ser obligatorio para todos el, el uso de barbijo nosotros ya lo venimos diciendo hace varias semanas el, el uso de, de barbijo es, debería haber sido con, constantemente obligatorio ¿Por qué? Porque en un principio solamente se recomendaba que el barbijo lo usara a la persona que estaba con la enfermedad para evitar contagiar a otros. Ahora, si la persona está con el virus, pero no tiene síntomas, porque es asintomática, está contagiando a otros, pero no lo sabe. Claro. Ni yo puedo saber que la otra persona me puede contagiar, ni siquiera él sabe que me puede contagiar. Por eso es que la recomendación es que lo usen todos todos no importa que tengas síntomas o no tengo síntomas porque si no tenés síntomas pero estás con el virus lo vas a transmitir igual claro entonces tenemos que prevenir esto nunca eh, nunca tampoco por tener la mascarilla que tape la boca y la nariz el dijo, no hace falta tampoco que nos acerquemos evitar eh, y respetar la, el distanciamiento social el metro y medio y, y Lavarnos las manos constantemente. Muy bien, muy bien. No es, no es la medida de seguridad eh, por excelencia, porque recordemos que el virus no va a entrar por la nariz, por la boca o por los ojos. No podemos estar fabricando eh, gafas para todo el mundo, porque la verdad es que eso es un producto mucho más costoso y más complejo para fabricarlo. Pero entonces, sí, protegernos boca y nariz y mantener el aislamiento y no tocarnos las caras, lavarnos las manos. Esas son las recomendaciones que hoy en día es la herramienta y el arma más fuerte que tenemos para parar el virus. Que de hecho, no es algo que estamos inventando nosotros, es algo que se utilizó en China, en Wuhan, y, en, eh, y se está recomendando ahora en Estados Unidos, donde se, también se tendría que haber hecho en Italia y España, que no se hicieran. Muy bien, o sea que Axel, a partir de la semana que viene es muy posible que las autoridades sanitarias de la Nación recomienden a las personas que pueden circular por la vía pública, a los que estén sí. exceptuados de guardar el aislamiento, eh, la utilización de barbijos sí. y hay una gran demanda, sabemos que esto provoca inquietud entre muchas personas, pero los que se van a quedar adentro, Axel, ¿qué pueden hacer para colaborar? Los que se tienen que quedar en su casa no necesitan armarse de barbijos, a no ser que lo vayan a utilizar cuando vayan a la despensa, a los comercios... A no ser, exacto, cuando salgan, sí, cuando salgan, sí. Ahora, sepan que los barbijos, si son los quirúrgicos comprados en farmacia, es muy poco probable que vayan a poder comprar porque no se encuentran, pero en el caso de, y esto que quede claro, en el caso de que sean barbijos, que sean comprados comprado en farmacia, una vez que se usan se tienen que desechar. A diferencia y tengan en cuenta esto, a diferencia de estos que estamos fabricando nosotros que se van a poder lavar, estos se pueden lavar para ser utilizados nuevamente. Muy bien. El lavado tiene que ser con un lavado muy suave, si es preferentemente a 60 grados, no más de eso o con agua y lavandina al 1%. Perfecto. Ahí estamos tomando sí, notas. ¿Se cuelga? Sí, sí, sí, se cuelga sí. y listo, se puede volver a usar. Muy bien. Muy bien. Ahí está la explicación sencilla de por qué hace falta específicamente esta friselina de 80 gramos que estamos buscando para que en la Fundación Ubuntu tantas manos solidarias puedan seguir construyendo, fabricando estos barbijos que le van a hacer falta más que nada a nuestro personal sanitario, los que están en primera línea sí. enfrentando la pandemia. Axel, muy bueno el laburo. Te mandamos un abrazo solidario desde la siesta que nos fue, desde Radio Kermés. Fuerza para tus compañeras y para vos y para tus compañeros y, por supuesto, esperamos y te mandamos ese deseo también este, que a la salida de, esto, de esta situación tan eh, inédita eh, tengamos una sociedad mucho mejor, más consciente y más capacitada para desarrollar enseguida la solidaridad que nos hace falta por estos días. Eh, gracias y te, dejo, sí, Juan te gracias. dejamos el micrófono abierto si querés agregar una, algún mensaje, algún agradecimiento, Axel, que nos hayamos olvidado. No, a, a todo el equipo, a todo el equipo de la Fundación Ubuntu que se están haciendo cargo, a, a, a José Ignacio eh, de, de Colibrí que nos está aportando también su grano de arena y el espacio donde vamos a acumular el, el, la mercadería ellos le, pro, le, pro, le proporcionan y bueno, Juan Pablo, a, a, a más de las 20 personas que están trabajando en el equipo de costura y que tenemos al menos 10 personas más, en, en espera, así que yo creo que vamos a armar un equipo de 30 personas solamente para el equipo de, de, de confeccionamiento de barbijo, así que eh, gracias a todos ellos que constantemente nos están escribiendo. Muy bien, muy bien. Y gracias a ustedes por ayudar a, a difundirlo. Bueno, esa es, es nuestra tareita, pero vamos, eh, vamos eh, con el corazón, esperamos y apalancamos la posibilidad de que se le conmueva a alguien el depósito también y aparezca sí. esa friselina, Axel. Por favor, por favor, porque ya estamos desesperados y recordemos también, Juan Pablo, que nosotros tenemos nuestro centro de salud en Nicaragua, que también seguimos asistiendo, con lo cual esto no para todo el, todo el tiempo, es... Eh, eh, Mucha más demanda, y principalmente en esta emergencia a nivel mundial. Claro. Entonces necesitamos la ayuda de todos. Aquí y allá, y por supuesto, eh, mientras hablábamos yo publiqué, las, hice y compartí un par de publicaciones de la Fundación Axel para que nuestra audiencia encuentre en la fanpage de Radio Kermés, del Facebook, este, las publicaciones y las vías para comunicarse con ustedes. Perfecto. Y gracias de nuevo, Axel. No, gracias a ustedes, chicos. Mil mil gracias. Y cuídense mucho. Bueno, cuidémonos y quedémonos en casa. Lo que no tenemos que andar, lo que no tenemos que salir. Ahí estábamos hablando con Axel Avercon de Fundación Ubuntu que se han puesto a fabricar barbijos para que no le falte tanto al personal de salud pública de la provincia como a la policía, a los bomberos, a todos los que tienen que estar en la primera línea. Y también destinan algunos de estos barbijos...